Estamos en comunicación telefónica ahora con quien es el secretario general de la CTA a nivel regional, del exgeneral Sarmiento, José Paz, San Miguel y Malvinas, con Eduardo Capraduro. ¿Cómo estás, Eduardo? Daniel Zambrana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo cayó la noticia de lo que dijo Moyano Lleves? Esperaba, bueno, con mucha expectativa por todo lo que está pasando en el país, los despidos en el sector privado, público, los, las medidas que bueno repercuten gravemente en la capacidad de compra del salario, los insumos de los alimentos necesarios y primarios. Bueno, todo esto suponía que ameritaba un paro nacional, pero parece que para algunos sindicalistas no. Eh, sí, bueno lamentable un poco la la que no podamos eh realizar o eh o continuar una medida de acción que nuclea a todos los trabajadores después de la movilización masiva que se hizo entre todas las centrales eh en este momento la CGT o las variantes de la CGT están priorizando el tema de su reunificación eh cosas en el terreno del de más de lo interno y, y dejando, digamos, de alguna manera a la espera unas cosas que son más necesarias de charlarlas y resolverlas ahora, más después de lo del veto y las situaciones como vienen llegando, como decirías vos mm. nosotros de, de las dos CTA más, en muchísimos lugares se han armado mesas multisectoriales que a veces atraviesan también a gremios de base de la propia CGT. Estamos trabajando para realizar una movilización eh, unificada para el 2 de junio, eh, a Plaza de Mayo. Eh, hay un confederal de la CTA a nivel nacional eh, que comenzó ayer y que termina hoy. Mm. Eh, eh, así que, bueno, hoy va a haber una conferencia de prensa de la CTA nacional ya anunciando esto que va a ser para el próximo jueves 2 de julio ¿Ya está confirmado, Eduardo, esto? Sí, está confirmado o sea eh, digo, lo, lo digo eh, la formalidad eh, en cuanto a la conferencia de prensa va a ser al mediodía uh -huh. pero ya es una decisión tomada que con las dos centrales más otros sectores donde se han conformado multisectoriales y se está articulando con distintos gremios eh, se va a amoblizar a Plaza de Mayo Básicamente este, En contra del ajuste Y por la reafirmación y defensa del trabajo ¿no? mm. que, que son las dos cuestiones Por las cuales Entendemos Desde la CTA, desde la CTA eh, Trabajando Porque mm. es, son las dos cosas que Reclaman y son las dos cosas que castigan hoy a los trabajadores mm. A nivel provincial ¿Hubo alguna respuesta de la marcha contundente El martes pasado? No, eh, inclusive esta semana que se hizo también el paro, el día martes, que tuvimos casi todos los, los grandes gremios de la provincia a nivel estatal parando, mm. eh, la respuesta fue básicamente un ataque hacia el SUTEBA por parte de la gobernadora Vidal, mm. eh, descalificando y como planteando que, que, que se vaciaba las escuelas, etc. Eh, Y la verdad que eh, creo que lo, lo más claro fue la contundencia del paro que tuvo por encima del 90% con lo que es el conurbano y por encima del de 60 y el 70% en el interior de la provincia, lo sí. cual demuestra que sí hay, hay reclamos y cosas postuladas que no pasan solamente por lo salarial, sí. eh, que no estamos reclamando la repertura de la paritaria por el tema del bonitario de la inflación, sí sino también el tema de las cuestiones en resolver de infraestructura, tienes en resolver de partidas, para, fundamentalmente, por ejemplo, para el fondo de gas hoy en las escuelas, mm. está en la cifra de 800 pesos por escuela para arreglar, que todos sabemos que con los tarifazos y los aumentos que hubo ahí la diciembre de esta que es una escuela pueda solucionar sus problemas sobre calefacción mm. en un edificio con, con mínimamente... 7, 8 aulas, es imposible poder solucionarlo con su fondo mm. Las escuelas de José C. Paz se subieron, fueron noticias de, de preocupación del SUTEBA a nivel provincial por el tema de los comercios escolares. Esto está encaminado a resolverse, el tema del PAN era una de las eh, dificultades que la semana pasada nos contaban desde SUTEBA. Sí, eh, ahí nosotros por suerte el haberlo el haberlo nosotros denunciado y, y con la ayuda de los medios y las redes sociales Eh, de alguna manera la noticia se viralizó y obviamente eso hizo que hubo una reacción política mm. que eh, motivó que tuviera el pan de vuelta en, la, en los comedores escolares de Cosepaz mm. eh, pero tuvo que ver con un, una acción concreta que permitió que esto volviera mm. eh, estamos igual en una situación eh, siempre con la espada de Amoclio por la cabeza porque 12 pesos los el tema por chico para cubrir las necesidades de un comedor, de comida y todo eso, todos sabemos que es imposible eh, solucionarlo eso para una comida, digamos, de calidad mm. de lo que debería recibir un chico, y más un chico que va un comedor, que obviamente a veces, y como lamentablemente hemos vuelto a tener, como en épocas que ya creíamos olvidadas, mm. que en los comedores... Eh, muchas veces los chicos vinieran y empezaron a venir con los tuppers para llevarse o con la necesidad de este, a lo mejor que es su única comida en el día, entonces sí. la verdad que frente a una situación que se ha agravado por las decisiones económicas del gobierno nacional, acompañadas obviamente por el gobierno provincial, sí. este deberían tener por lo menos un reaseguro en lo que tiene que ver con tener, tomar por lo menos valores o, o, o tener en cuenta valores similares para la contención social a la hora de pensar en el comedor, cosa que no han hecho porque se ha aumentado el valor al doble, pero estamos hablando de 6 pesos respecto a los tarifas y la devaluación no es nada, no existe eh, hablando de 12 pesos, hoy tampoco existe es una chifra que es eh, y además con esto, el agravamante de las situaciones en, en los hogares y sobre todo en una localidad como José Paz, en donde Eh, siempre ha estado en una situación donde la, la precariedad y la necesidad siempre ha estado entre las agendas a, a tener en cuenta si sí, aumentó la demanda justamente a la escuela por el tema del comedor que era algo que pensamos olvidado como decía recién pero eh, ustedes desde la desde el sindicato aquí en el región ven que otra vez hay nuevas demandas eh, esto que sea lo del pero que es una urgencia el tema de la, de la comida en la escuela y vuelve a ser una demanda es en otra que vuelve a ser una demanda y eh, digo, eh, hoy a, a, eh, lo que vuelve a plantearse también es el tema de más chicos que quieren ir al comedor, el problema es que se aumentó el valor eh, pero se achicaron los cupos claro. eh, y, y ahora la demanda social, el producto de la decisiones económica del gobierno hacen que haya más chicos que vuelvan al comedor, sí. eh, esto en los últimos años había bajado eh, el, el nivel de demanda eh, inclusive lo que era antes escuela de verano que era también una continuidad eh, y básicamente, más allá de la actividad recreativa, eh, el tema del comedor era también un elemento sustancial sí. en los últimos años eso había barmado eh, quedaba siempre hay núcleos duros, obviamente, en lo que tiene que ver con la pobreza sí. eh, pero había barmado, ahora la demanda volvió a aumentar y volvió a requerirse porque, bueno, todo el mundo por más que haya hecho un ingreso en un grupo familiar, haya tres o cuatro ingresos, pero si los ingresos se mantuvieron en en niveles que no pudo absorber la devaluación o la eh o la inflación, mm. eh, obviamente que eh la, los cinturones aprietan, los bolsillos aprietan y mm. y la gente empieza a buscar soluciones para eso, y obviamente piensan en los chicos. Totalmente. ¿sí? Eduardo, muchas gracias nuev eh, nuevamente, como cada semana, que te convocamos por estos minutos y bueno, seguramente vamos a seguir hablando, lamentablemente la cuestión sindical, las escuelas, la realidad de lo que está pasando en José Paz, en la región, en el país, eh, nos lleva a bueno, estar constantemente tratando de, de, de saber cómo sigue la, la media de fuerza, cómo se van organizando y por eso te, te, te vamos eh, molestando semana a semana. Te agradecemos como siempre los minutos y te volveremos a convocar no, en cualquier no. momento. Para nada, me molesta, en todo el contrario, de, de, de nuestra parte de nuestra organización, que, que me toca representar, agradecerle la posibilidad de que podamos difundir y todo lo que podamos hacer, también en el tiempo que hay que articular y trabajar muchísimo, y también llevarle claridad a la comunidad, porque digo, también lo que estamos defendiendo son cuestiones que hacen también a las comunidades educativas, eh, por lo tanto, necesidades que son lógicas de, de los datos. Muchas gracias. Una, gracias a un abrazo grande. Hasta luego.